Aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Eh, este es un nuevo programa de la peluca de Sarmiento, ¿qué tal Gustavo? ¿Qué tal Víctor? Respira, respira. <risa> vengo a las apuras para variar. No, pero está confirmado uno de los temas, de... Cristina nos dijo que fuéramos a trabajar, es cierto, todos los profesores siempre llegan tarde. ¿Ves? Está totalmente confirmado, así que... ¿Ah sí? Está totalmente ¿A confirmado. ¿A dónde llega tarde? A todos lados, sobre todo a trabajar. <risa> no te puedo creer, bueno, eh, hoy no está Sabrina. Hoy no está sobrina, por eso el programa va a salir como va a salir, pero bueno. Eh, Sepan mirá, disculpar los no, no, oyentes. No, escúchame, yo venía pensando cómo será hacer un programa con Gustavo. Y sabes que me vino una imagen de. Eh, ¿Te acuerdas de Chespirito? Caramba. Caramba. <risa> ¿Te acuerdas cuando había.? un o sea, Shakespeare de Argentina, digamos. Esos dos personajes que tenían que. dos serios, así. De, dígame, licenciado, licenciado, gracias. Dice que tú y yo estamos locos, bueno, no sé, esperemos que no. No, no, yo soy más bien licencioso más que licenciado pero Licencioso, bueno, esperemos que funcione. Bueno, estamos veremos como nos sale el programa. Eh, vamos a un temita, así nos vamos organizando. ¿Lo tenés? Sale entonces. Peluca, eh, recordamos los números para todo el que quiera comunicarse: 4233-4848, 4233-5560. Así que, bueno, si no, también por el Facebook se pueden comunicar con nosotros. Sí, la peluca de Sarmiento, todos los que están internáuticos es. y Facebookeros. Y si no, nos mandan una carta que sí. nos va a llegar entre de dos meses sí, más sí. o menos y tarde, pero está bien, no importa. Bueno, te, vamos con las efemérides como corresponde para las carteleras escolares. Esto es muy importante, las carteleras escolares, que las enfermerides estén presentes. Y sobre todo estas que son muy puntuales. ¿no? El otro día, el sábado pasado, yo sé que nos escuchaste atento porque fue tu cumpleaños y te saludamos, eh, preparando el asado, e hicimos referencia a, a varias <risa> enfermerides que suceden en septiembre, ¿no? que todos los días recordatorios en septiembre, pero estos son particularmente importantes porque tienen mucho que ver con los derechos humanos y con la política en Argentina. Una es la del 16 de septiembre, la noche de los lápices, la desaparición forzada, bueno, de un grupo, es, es muy conocido este hecho histórico, pero nunca está mal recordarlo, de un grupo de estudiantes platenses, ¿sí? secuestrados y torturados y luego desaparecidos aquí, muy cerquita, en el pozo de Banfield. Eh, sí, en general, eh, yo me acuerdo cuando estábamos en el profesorado, era una fecha muy... Y en la secundaria, no, no sé si por la secundaria donde fui yo o, o, o porque no está, no está tan vivo esa fecha el... para los estudiantes secundarios, pero sí, para lo... recuerdo por ejemplo, en, en el profesorado marcha, movilizamos un montón, de, un montón de veces para, para esa fecha, recordando a los chicos, a los compañeros... Eh, yo quisiera resaltar de, de esa experiencia porque en general lo que pasa con los eh, eh, detenidos desaparecidos que se le dice hay toda una discusión ahí entre los organismos de derechos humanos y, y, y, y distintos medios y organizaciones en, bueno, el detenido desaparecido es detenido desaparecido pero atrás de, esa, de ese rótulo Había toda una historia de los chicos, toda una historia de compromiso de, de algunos de ellos vinculados a organizaciones de aquel momento que, que trataban, luchaban por un cambio, un cambio social. Entonces quisiera recordar eh, eso, precisamente ese punto ¿no? de los chicos, que ya siendo tan jovencitos, yo soy profesor de historia y tratamos de dar, trato de dar estos temas y y muchos otros en, el, en ese contexto, ¿no? de los 60, los 70, hay tanta agitación política, y a veces cuesta porque es como muy lejano para los pibes también, ¿no? Eh, eh. Y para los grandes, me parece que la organización sindical para muchos grandes también es, es muy lejana, ¿no? Está uh -huh. organizarse para obtener lo que... Derechos para poder compartir en política hoy también es lejano para los grandes. ¿no? Sí, tal cual. Eh, vos, porque bueno, sos más joven, pero los que nos tocó eh, hacer la escuela secundaria en la dictadura, y ya el último año, bueno, ya estaba terminando la dictadura. Y, y la reivindicación de la noche de los lápices era una jornada de lucha y fue durante mucho más tiempo una jornada de lucha para poder establecer que bueno, la organización estudiantil, los, los centros estudiantes. La, eh, son, forman parte ¿sí? de, de nuestra participación política como trabajadores, como estudiantes, y forman una parte esencial. Hoy esa organización está bastante venida a menos, lo que siempre charlamos, ¿no? Las sociedades de fomentos que antes proliferaban, los clubes y demás, muchas de estas organizaciones barriales, sindicales y de base están diezmadas. ¿no? Uh -huh. Tal cual, tal cual. Eh. Bueno, eh, eh. En este recuerdo que le estamos haciendo a los chicos, y no solo a, a los chicos como de, que fueron detenidos, desaparecidos, y, eh, sino a toda todas esas generaciones ¿no? de, de estudiantes de, que fueron estudiantes, militantes que se comprometieron en política, sindical, en política más general. Eh, así que, bueno, este recuerdo, modesto recuerdo de este, este programa. Y los habitantes de Lonchams cuando pasen ahí frente a la estación, ahí frente al ex-Bambi, al supermercado, que vean el mural que hicimos con Al Borde ya hace varios años y que mm. estamos restaurando acerca de la noche de los lápices, que también nos cuesta bastante restaurarlo y demás. Y bueno, modestamente una obra de arte que, con la que <coughs> colaboramos para, para el pueblo de y creo que está copado. ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, pero teníamos otra fecha, dijiste que hay varias. Otra fecha. Bueno, esta es también dramática, un poco más lejana en el tiempo, que fue... Otro de los tantos golpes que padeció la Argentina, el, el del año 55, ¿no? De la mal llamada Revolución Libertadora que en realidad fue otro golpe de Estado a, a, un, a un gobierno constitucional, en ese caso, del general Juan Domingo Perón. Uh -huh. Sí, el golpe, eh, habría que aclarar, el golpe cívico-militar, ahí el contubernio... ¿Contubernio? ¿Qué palabra vieja? <risa> Igual siempre fueron <risa> golpes cívicos militares, ¿no? Sí, cuartan, Siempre cual cual, pero eso es otra cuestión también como lo que resaltaba antes sobre los detenidos desaparecidos. Eh, siempre fue un golpe cívico militar. No fueron ni golpes militares, <coughs> ni esto de revoluciones liber... No, fueron golpes cívicos militares ahí entre, entre los sectores dominantes, las clases dominantes de la Argentina, que tiene mucho que hay una continuidad ¿no? en la historia argentina sobre todo eso apoyados por eh, partidos políticos eh, de, de distintos colores. Digamos. Eh, entonces, ese 55 es un comienzo de, bueno, tiene, hay como una, una relación ¿no? entre esto que hablamos antes de los chicos que son detenidos y desaparecidos en de los 70 y este golpe cívico-militar del 55 que, que inaugura... Eh, todo un periodo de turbulencia política, inestabilidad y... Y de prescripciones, ¿no? De prescripciones sí, sí. políticas, prescripción prescripciones al peronismo, de, de prescripciones de, de poder participar y demás. Y como todo tiene un antecedente, un antecedente bastante cruel, que fue el bombardeo a Plaza de Mayo en junio, ¿no es cierto? Eh, esta gente no, no medía, ¿no? Con, con los aviones que decía Cristo vence. Cristo vence. El otro día se <ríe> eh, lo contaba a mis estudiantes y no me creían y todavía sí. hay, hay rastros de ese bombardeo uh -huh. en Plaza de Mayo, en, esos, en esos edificios públicos, no, no me acuerdo si es el Ministerio de Economía, que se ve el mármol de la fachada todavía, es que el mármol una vez se te rompió, no lo puedo arreglar más y todavía tiene las secuelas de ya, ¿de ¿cuánto estamos hablando? Se, se, se, se, ¿45? ¿60 años? No sé contar soy docente <risa> <risa> Me, me complica, mi instrucción me lo, me, no me lo permite. Qué fenómeno. Bueno, eh, eh, vos decías lo de la proscripción. Bueno, en, en Argentina, donde 18 años se intentó. Y proscripción, ¿no? proscripción. hablamos mal, también somos docentes. Proscripción. Uh -huh. eh, se intentó hacer política, así la mayor parte del, el, del país, ¿no? Digamos, de, el la identidad política hegemónica en eso durante todos esos años o era el peronismo y, y los distintos gobiernos, ahí, tanto radicales como, como, así, como militares, intentaron hacer política sin, eh, sin eh, esa identidad del, del pueblo y bueno, así nos no fue, ¿no? También. Sí, igual no solo, no solo digamos, involucró el peronismo, o sea, todas las corrientes izquierdas obviamente también fueron perseguidas y hubo grandes resistencias, ¿no? La, Las, las luchas sindicales de los obreros metalúrgicos, la famosa toma del de frigorífico Lisandro la Torre, o sea, ¿Lo que resistencias se llamó? gloriosas uh -huh. que, bueno, que sí, después sí. Eh, desembocaron en las elecciones del 61 también con diferentes proscripciones y adhesiones, pero... Digamos, el pueblo siguió luchando, ¿no? El pueblo sí, sí, luchando. tuvo una continu continuidad, ¿no? La resistencia los peronista. Los La de José León Suárez, exacto. exacto, y después a eso le, le continuó el clasismo, ya más en los 70, uh -huh. el, el sindicalismo combativo. Así que bueno, eh, también recordando esta fecha, y nos queda la última. La última, bueno, también ya de, del desaparecido en la democracia de Jorge Julio López, el 18 de septiembre del 2006. Eh, fue, bueno, obviamente, este trabajador de la construcción, el albañil, que declaró en, en los últimos juicios a, a los médicos, a los supuestos médicos, estos de la dictadura, eh, en otra demostración de que, de que obviamente el, el golpe fue cívico-militar, y a raíz de estas declaraciones en el juicio de La Plata, eh, volvió a desaparecer Jorge Julio López sin que hoy sepamos nada, ¿no? En este, en este pacto de impunidad, años. de corrupción y, uh -huh. y, y. bueno, de muerte, ¿no? Sí. Eh, eh, ayer el, hubo otra marcha. Así es. Eh, miles se han movilizado ayer recordando y pidiendo. <coughs> pidiendo el, eh, la justicia, pidiendo que aparezca Julio. Eh, fueron. no llegué a ver las noticias. Uy, eh, me parece que. Eh, Así que bueno, ayer fue otro... Nueve años ya, parece, desaparecidos en democracia. Eh, es algo fuerte eso que no... Porque, no sé, yo, es capaz, capaz algo muy, muy simplista, ¿no? Pero cuando eh, pasa algo y no se resuelve, eh, es que... Y, y un hecho de tal, de tal calibre es porque, bueno, algo de los organismos del Estado tienen que ver con, con todo eso. Eh, y bueno, seguimos seguimos buscando justicia como así también seguimos buscando justicia por eh, la, los asesinatos de Costec y, y Santillán y, y tantos otros que fueron asesinados durante en la vigencia de la, de la democracia ¿no? Arruga Exacto. Ferreira el chico asesinado eh, por los tercerizados en el ferrocarril mm. en fin, mm. tantos de víctimas de la maldita policía y de tantas con, conspiraciones del Estado bueno ¿Qué bajón este primer bloque? Para nada, son, son cuestiones históricas. Son cuestiones históricas, pero el bueno. El bajón sería ignorarlas sí, y el bajón sería digamos, sí. negarlas. No, no, tal cual, coincido con vos, pero bueno, vamos a tratar de tirar una buena noticia. Así que vamos a un temita musical y acomodamos porque ya tenemos un invitado. continuamos en la peluca de Sarmiento, ahora con visitas, tenemos a, a chicos acá, compañeros del Bachillerato Popular de Calpón Cultural, eh, bueno, vamos con... A las recomendaciones rapidito antes de la tanda, exacto un poco, un poco de literatura porque no leen, no, no leen la pará, gente. Pero no, pará, pero pará. No, sí, estoy muy general, enojado. No sé, te llega tarde. Estoy ¿eh? muy enojado <risa> con vos porque llegás tarde, no lees las instrucciones y demás. Bueno, para los que sí leen y quieren eh, escuchar cosas lindas, Este miércoles 23 en Solís 8.23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sindicato Ademis, va a haber una charla con Liliana Bodok, una novelista, bueno, los chicos la leen bastante, los que conocen de sagas y demás, a mí me gusta más como poeta, una poeta infantil muy copada, pero bueno, todas las sagas eh, de dragones y fantásticas, con moralejas y demás, a los chicos les encanta y escribe muy bien, aparte, esta muchacha. Así que repito, miércoles 23, este miércoles 23, 18.30 horas, en Solís 823 de Cava. Y si no la recuerdan y si no tomaron nota, métanse en la página de Ademis. Ademis, que es un sindicato docente de, de, capital. de capital, pueden ir a la charla, va a estar muy buena. Segunda cuestión, ¿va a haber una suelta de libros? La suelta de libros se hace en general en varias oportunidades estos muchachos la van a hacer cada vez que hay un cambio de estación, o sea cada tres meses, si los equinoccios y los solsticios no fallan y en esta oportunidad el 21 de septiembre va a haber una suelta de libros que es el, la siembra de libros mundial, vos me miras raro porque no sabes qué es una suelta de libros, pero bueno, todos los que somos así muy hippies o y que 18. leemos, claro vamos a dejar un libro en el supermercado así para que vos, no, no, en, el para supermercado, que, en el supermercado chino para que empiecen a leer castellano los chinos, en la plaza y demás y ahí hay muchas organizaciones. Acá mismo en la zona, aunque vos no lo creas, los, nuestro amigo Guillermo de, de Cine Club ahí de Bursaco, hizo una suelta, hará dos años y más en la cual participé y me llevé varios libros. Yo no sé si sembré muchos, pero coseché varios. Muy y bien. bueno, ahora me toca sembrar varios porque no hay que aferrarse a las cosas. Vos me estás mirando raro porque vos no largás los libros. No hay que aferrarse a las cosas, no hay que ser capitalista y mercantilista. Y, La recomendación de la semana, que está en las bibliotecas de las secundarias, ¿sí? un librito, pero maravilloso. Yo solo muestro como si fuera... Hubiera TV acá... Es? como a, si estuvieras en la tele. ¿eh? En la tele. ¿verdad? De Arturo Carrera, un poeta, pero impresionante, de Pringles, de, de la zona de Aira también, vinieron con Aira en esa época. Y este fácil es, yo por qué lo recomiendo, porque es un libro que no existía, digamos, es una edición importantísima, se llama Escrito con un mitógrafo. ¿Sí? Escrito o sea, en la oscuridad Y es el primer libro de carrera Un poeta, bueno, como dicen de puta madre Un poeta que rompió la estructura, rompió todo desde el neobarroco Está vivo, por suerte Y era un librito facimilar, o sea, un librito así caserito Que lo mostró él en el CAIC, en el Centro de Arte y Comunicación, en el año 72 Y bueno, de una poesía maravillosa Es un poco arduo leerlo Es, digamos, es muy raro Es muy raro para los que no están acostumbrados Un poquito a la, a la poesía vanguardista Pero muy recomendable Y tenemos un audio que viene con el libro Que viene con el libro con un disquito Por eso está tan linda la presentación Viene con un disco de nada menos que Alejandra Pizarnik Que fue la que hizo la presentación ¿sí? Vamos a escuchar el audio y léanlo ...donde los muertos se divierten... ...la noche penetrando... ...y el glande inflado de tinta... ...penetrando... ...hacen el mismo ruido que la muerte penetrando... ...asisto a su duración en lo instantáneo... ...silencio desorbitado... ...su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano...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 Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco a la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza.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 Señalando las palabras, estos muertos son niños. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario.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 su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana inmobiliaria técnica y comercial Vidal Hermanos tasaciones, alquileres y venta de propiedades nuestro nombre nos avala Vidal Hermanos avenida Hipólito Yrigoyen 18397 Long Jam, Telefax 4297-3747 visítenos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 AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, continuamos en la peluca de Sarmiento. Para todos los que quieran comunicarse, se pueden llamar al 4233 4848 o 4233 5560. Y bueno, tenemos invitados. Invitadas. Invitadas. Invitados, invitadas, compañeros, eh, docentes, educadores populares, no sé cómo presentarlo. Bueno, ¿no? sí, está bien, docentes, educadores populares. Ah, sí. Ahí está, el Bachillerato Popular, el Galpón Cultural. Julián, sí, bueno, yo soy Julián, eh, profe del y también y profe ahora en este momento de enseñanza en los profesorados, ¿sí? de formación docente. Yo soy Vanessa, soy profe de, de inglés en nivel inicial, en nivel primario, secundario y estoy también en terciario, así que un poco de todo. Y les traemos saludos a los compañeros del bachillerato. Bien. Eh, aguante la peluca. Uh -huh. <risa> eh, bien, eh, el, el objetivo de invitarlos hoy era que comenten un poco eh, de qué se trata esto de los bachilleratos populares, cómo surgieron y la gran noticia también que han tenido ustedes estos últimos días. Así que el micrófono desde ustedes. Dale, bueno, eh, sí, la gran noticia es un poco el reconocimiento eh, después de una larga lucha, el reconocimiento vía extensiones, no como lo queremos, si querés lo desarrollamos después, no como lo estamos buscando, pero por lo menos un piso para, para seguir con, con nuestra lucha. ¿Los bachis, ¿Qué? Pero, perdón, ¿qué? ¿La oficialización? La oficialización es un piso. <risa> sí, ahí está, es por eso faltó justo Dale. la palabra clave. Ese, esa, esa gran noticia que decías. Eh, bueno, los bachis venimos, venimos abriendo escuelas, digamos, en movimiento hace 10 años. Eh, en este momento, en la, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, habrá unas 70 experiencias de educación de, de bachilleratos populares. Eh, nacen, son escuelas secundarias para jóvenes y adultos que nacen en las organizaciones sociales, en las fábricas recuperadas. Eh, ese es como el origen, digamos, cuando no había una política, una política de, del Estado, ¿sí? Como para ese sector, bueno, los bachis nacen en la, bueno, todos recordamos en las crisis, ¿sí? En el 2001, digamos, en ese momento es cuando empiezan a surgir los bachilleratos. Y los primeros bachilleratos entonces están cumpliendo como 10, 11 años. Y nosotros en el Galpón Cultural tenemos seis años ya de trayectoria. Nosotros nacimos en el, en el Galpón Cultural, ¿sí? un espacio cultural del Frente de Organizaciones en Lucha. ¿sí? Ante la necesidad, nacemos ante la necesidad del territorio de, de no existir una escuela, un secundario de jóvenes y adultos. ¿sí? cuando Recordemos que en ese momento no había plan fines, no había nada. Por lo tanto vimos que ahí había una, una necesidad concreta de parte de los compañeros, de parte de los vecinos. Y bueno, y fue, la, fue la idea de un grupo de, de educadores de, de empezar con, con, este, con esta idea, ya tomando, como, <coughs> tomando como, como experiencia la trayectoria de algunos bachilleratos que ya venían, ya venían funcionando. Eh, Los bachilleratos son un espacio, una, una escuela, digamos, un, una, una escuela que, que está formada, que está gestionada por sus propios educadores, ¿sí? eh, de ahí tan, tan difícil el reconocimiento estatal, pero que siempre, se, siempre intentó ser reconocido mediante la gestión estatal. Eh, funcionamos, las características principales es que funcionamos por, con parejas pedagógicas, digamos, como una, una de las demandas que nosotros consideramos necesarias para para, para este, para lo que sea la educación, digamos para este sector de, de los jóvenes y adultos que han quedado fuera de la escuela, digamos que el sistema los había como expulsado el, de la escuela, entonces entendemos que la pareja pedagógica es una herramienta fundamental. Y además no contamos con ninguna, con ningún tipo de dirección jerárquica ni nada por el estilo, sino que es la asamblea la que va, la que va tomando decisiones. Eh, todo lo ponemos en discusión todo lo ponemos en, en debate digamos, intentamos y hacemos todos los esfuerzos porque los estudiantes sean parte también de, de su proceso eh, y desde que nacimos hasta el día de hoy seguimos pensando y repensando cosas pero sobre todo seguimos como, como resistiendo a, a lo que para nosotros es un avance de, una, de la privatización de, de, de la educación ¿sí? tanto a nivel nacional como, como en este caso a nivel provincial Ahí creo que están los mayores desafíos y ahí creo que también nos hemos hecho, hecho fuertes. Eh, una preguntita, ¿por qué esto de bachillatos populares? ¿Por qué no bachillatos adultos? O, ¿Cuál es la característica distintiva, ya pasando no tanto a las cuestiones organizativas, sea? sino mm -hmm. más a las cuestiones pedagógicas? Bien. El, <coughs> bueno, el bachi, como decíamos, es un, nace desde la concepción de la educación popular, desde ahí que... De ahí que la educación popular es la herramienta, es la metodología que se, que se puso en práctica. Eh, Surgen organizaciones de base, uh -huh. eh, es eh, horizontal, las, las decisiones se toman en conjunto, eh, los docentes nos llamamos coordinadores, los estudiantes eh, no, no con esta categoría de alumno, No considerándolos como que no tienen una, una base, sino más bien eh, aprovechando todo ese potencial que tienen uh -huh. y, y trabajando en conjunto. Sí, tal cual. Ahí el, el, el formato nace desde las experiencias pasadas, digamos, históricas de la educación popular, eh, retomando varias experiencias de ella y también actuales, pero es la educación popular lo que, no, lo que nos... No, no, nos nos no, no fomenta, no fun, nos fundamenta, digamos, la experiencia. La educación popular entendía como una experiencia de educación que colabore con la construcción de poder popular, digamos, ese es un poco la, el horizonte que tiene y, y hacia un al, proyecto de, de cambio social, por eh, supuesto. Exacto, búsqueda del cambio social, se hacen eh, trabajos ambientales en la zona, uh -huh. o sea, se convoca a los estudiantes eh, fines de semana a participar en distintos proyectos. Sí. Eh, pero, ¿cómo es la estructura? Para los que no conocen por ahí... Digamos, uno cuando entra a un bachillerato popular, ¿con qué se encuentra? ¿Se encuentra con cursos? ¿Es graduada? Eh, ¿Tiene una currícula? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Sí, eh, la organización, sí, a ver, eh, nosotros consideramos, nos ajustamos de alguna manera a lo que es el CEN, lo, edu, los centros educativos de, bueno, no sé, no me acuerdo exactamente las siglas. Eh, nos, nos, son tres años, digamos, primero, segundo y tercero. Eh, sí, sostenemos que sea graduada. Lo que nosotros hemos dado algunas, algunas vueltas tienen que ver con, con las materias, digamos. Por una idea de garantizar las parejas pedagógicas, nosotros entendimos que teníamos que trabajar por por áreas, digamos, y ese es el formato que nosotros hoy estamos más más promoviendo, ¿sí? El trabajo en áreas, entonces tenemos cada uno de cada uno de los días es un área determinada. Sí, las áreas que tenemos son práctica de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, naturales. ciencias naturales y tenemos los viernes que es un día de talleres de arte y oficio, digamos, que también todas esas áreas son obligatorias. Y todos los estudiantes tienen que pasar durante tres años por esas áreas, ¿sí? eh, ese, es, ese es digamos el formato nosotros con en relación al, al diseño curricular <coughs> si se quiere del de, de lo que sería la educación secundaria de adultos consideramos que no estamos lejos para nada lejos pero tampoco estamos ajustados al diseño digamos tenemos como un Tenemos como una, una dotación, un momento ¿sí? Sí, de negociación más bien con el diseño porque entendemos que los estudiantes que vienen al bachillerato y que se acercan, además de venir, que por supuesto es el, el, lo más lógico, de venir por el título, por la acreditación que les permita, tanto seguir estudiando en algún nivel superior, también, es, también para nosotros es un espacio de organización para la, la, las cuestiones de su vida, como ser violencia de género, cuestiones laborales, posibilidades de conseguir otros trabajos, posibilidades de conseguir mejores condiciones de trabajo. Ese es como nuestro ideal, entonces entendemos que el diseño curricular de alguna manera tiene que ser negociado, adaptado a, nuestra, a, nuestra, a nuestras tareas. Digamos. Tenemos como, como quizás principio fundamental el hecho de organizarnos para hacer la escuela que necesitamos como clase, digamos. ese es un poco el principio nuestro. Bueno, ¿qué les parece si un respirito y nos vamos a un tema? ¿Tenemos un tema musical ahí? ¿Preparado? ¡Vamos! Mírame a los ojos si no ves a quien te hace abrir los dedos de los pies quien dilata tus pupilas tu alucinación tu pulso acelerado en tu respiración yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre que soy un vago que me he puesto tarde que tomo trago Tú oh dame tu amor Te sobrade y nos de acá, busquemos un lugar en weet je poniendo entre la espada zo la pared, het niet weet. Het is niet zo dat ik het niet weet. Het is niet ik weet. dat ik niet weet. Het is niet zo dat ik het tarde, que causo Ahora sí, fallido, me adelanté Continuamos con Julián y Vanessa eh, Docentes, educadores populares, bachillerato popular Pop cultural Y bueno, estábamos con esto de Contaban un poco cuál era la relación entre ustedes eh, Educadores populares y los, los estudiantes Contaban un poco cómo se organizan Y ahora eh, me gustaría que cuenten un poquito Cómo tratan de relacionarse con el resto de la comunidad en donde está inserto el bachillerato, eh, ¿cómo vienen realizando esa experiencia? ¿Les vienen funcionando? Eh, bueno, nosotros, bueno, el bachillerato del Galpón Cultural funciona como en el, en el Centro Cultural, ¿no? nace desde ahí el Centro Cultural del Galpón, y, y somos como un, nos consideramos como la pata educativa de un proyecto un poco más, más amplio. Eh, a partir del bachillerato nosotros estamos todo el tiempo como insistiendo con articular con los espacios con los vecinos, cosa que por supuesto no es fácil pero eso es como también uno de nuestros, de nuestros propósitos ah, viendo un poco a, al, el transcurso de la historia, entendimos que hoy el, el espacio, el bachillerato está como más legitimado entre los vecinos, digamos que se acercan digamos, tenemos matrícula eh, <coughs> Cosa que, cosa que al principio recordábamos, nos recuerdan compañeros que estaban desde ese principio, que, que los vecinos decían, che, esto es verdad, dale, no van a dar el título, cueste, cuestiones todas con las cuales tuvimos ¿sí? desconfianza aquí en el barrio, cuestiones todas que tuvimos que ir remontando y hasta que no, no tuvimos la primera entrega de, de títulos oficiales fue... Fue todo una, una lucha para nosotros. Eh, a partir de eso, nosotros intentamos intervenir, intentamos colaborar, intentamos también llamar a la participación de los vecinos en algunas cuestiones claves que tienen que ver con las problemáticas del barrio. Que, bueno, la primera es la educación, por supuesto. La segunda, me parece, que es la cuestión de género sí. también como un elemento fundamental. Muchas de las compañeras que se acercan a, a estudiar el bachillerato son compañeras que han quedado afuera del sistema educativo justamente por su condición de mujer y porque, o porque el marido marido, porque el marido no pretendía que ella estudie, o por tener que cuidar con, a los hijos, para eso también nosotros tenemos un taller, un taller de niños, donde los chicos y las, las niñas mientras sus madres y sus padres estudian ellas ellos están ahí en el, en el espacio, cosa que tampoco sería... Legitimado o el Estado no, no, no considera una escuela nocturna con un espacio para niños, que para nosotros eso es fundamental. Y la tercera cuestión, me parece también fundamental, tiene que ver con lo ambiental, las problemáticas ambientales del barrio, que son también las que nosotros estamos tratando de, de concientizar. Ahí saben que nosotros estamos cerca del arroyo, en realidad estamos al lado del arroyo San Francisco, cosa contaminada. Entonces, todo eso nos parece, la cuestión de la basura, bueno, todo eso nos parece que son líneas que nosotros nos permiten. Tanto las, tanto las cosas que trabajamos en las áreas como también las actividades, si se quiere, extra-áreas, pero que son parte, son parte de, del bachillerato. Y después cuestiones donde intentamos que ahí hay como más, quizás los, las mayores complejidad que tiene que ver con laburar la cuestión política digamos. nosotros consideramos que es un proyecto político prefigura un espacio educativo para una escuela que nosotros consideramos y necesitamos como, como clase entonces ahí es como la, la, las mayores complejidades pero también está en el desafío, de hacer sentir a un estudiante parte de su educación, parte de su proceso, parte de un proceso que pueda colaborar con el cambio, con el cambio social, bueno eso es, por ahí pasan los, los elementos eso serían, ese sería el eje más dificultoso de, de trabajar, siendo así Pero con nosotros vamos tratando también de, de colaborar en ese sentido. Bien, eh, dos cuestiones. ¿Eh? Una es cuál es el papel, ¿no? Esto que están. Eh, el rol que tendrían que. o que se intenta que los estudiantes jueguen, ¿no? Un rol más participativo, me parece, ¿no? Y cuando, en todos los aspectos también, esto de lo, lo político, eh, tiene que ver con estas dificultades, me parece. Sí, sí ahí es como. siempre lo charlamos, es los compañeros se acercan a una escuela y nosotros le decimos que tienen que tomar decisiones con nosotros y lo primero que la escolarización ha construido la idea de que <coughs> yo vengo a estudiar no vengo a tomar decisiones, decisiones la decisión era tómenla de usted dónde claro. está el director bueno todas esas cosas las tenemos que romper Todo el tiempo, no es que lo decimos dos veces, como lo presentamos dos veces y todos dicen ¡Ah, buenísimo! Es un espacio de participación. No, como todo el tiempo tenemos que ir rompiendo esa idea, siempre se está buscando dónde está el director, siempre se está buscando dónde está el responsable. Digamos. Bueno, cuestiones que construye la, la, la sociedad y que nosotros intentamos romper cotidianamente. Sí, es muy difícil porque esas prácticas están muy fijas. Cuando hay alguna problemática, el hecho de plantearlas en asamblea de estudiantes, poder eh, tomar alguna decisión así en conjunto... Bien y después otra cuestión que mar mar remarcaban y más que era más eh, más patente cuando recién empezaron el tema de los títulos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué de pasó? <risa> ¿Vos qué sabes? <risa> <risa> eh, ¿Qué pasó? Te ¿no? pedían los títulos. ¿Qué, sí. cuál, ¿Qué rol jugaba? ¿Qué rol juega, no? En el, sí. estos estudiantes que vos, eh, ustedes vienen marcando que ya vienen con toda una cuestión, con todo un sentido común construido. Sí. Y que piden un montón de cosas cuando entran a la escuela. Entre ellas, ¿dónde está el director? Sí, es que Pero, ¿y, dónde ¿Y mi está título el, vale? Y, y, sí. claro, claro, exactamente. ¿Y esto sirve? Sí. ¿Cómo sí. fue el recorrido ese? A ver, eh, creo que al principio, al principio cuando se pensaba este, este espacio, algunos, consideraban, algunos compañeros hasta consideraban que no era necesario ni siquiera ajustarse a la necesidad de, de, dar un, de acreditar con un título, digamos. Por, por esto de no estar atado o no quedar, el no quedar sujetado al a, a sistema, ¿sí? a la escuela oficial, digamos la escuela del Estado, eh, a la escuela reconocida digamos por el Estado. Eh, creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que, bueno, necesariamente y con justicia, que nadie vendría a estudiar a un bachillerato, a un secundario, <risa> si no tiene como horizonte el título digamos, en el final. Así que ese ha sido un aprendizaje, me parece que hoy ya no, no quedan dudas sobre eso. De hecho, muchas de las fuerzas que nosotros ponemos tienen que ver con que los compañeros puedan desarrollar en estos tres años capacidades o fortalezas para poder seguir estudiando. De hecho, algunos compañeros siguen estudiando en, en, en los institutos de formación docente o alguna carrera más técnica, digamos. Entonces, ahí creo que eso ya no, no está en discusión, parece, pero digamos... También es como una de, de las líneas, fortalecer la, la subjetividad de quien transita por un bachillerato de que puede seguir estudiando algo, nos parece un elemento fundamental. Eh, pero sí, ha sido un debate, hoy me parece que queda saldado, por el momento está saldado. Claro, no, pues yo lo decía ah. por, por esta expectativa que había en el barrio, ¿no? ah. de que una legitimidad que tuvo sí. que construir el bachillerato sí, sí, eh, sí, a, sí. A, a lo largo de todos estos seis años. Con otra complejidad, además, tal cual, eso como, bueno, acá dan título no pueden dar un título oficial, bueno, haber construido eso, digamos, y lo segundo que nosotros como al estar no reconocidos por el Estado como unidad, como, como centro educativo eh, teníamos que tener, pasar títulos por otro bachillerato ya reconocido, lo que para a la hora de comunicarle al compañero que su título en realidad salía por otro bachillerato era como decir, Dale, me estás mintiendo de verdad, al final me estás mintiendo eh, bueno al, al haber ya tenido una primera, ya tenemos tres, pero la primera camada que salió con un título en la mano se pudo anotar en una se pudo anotar en una, en una universidad, eso ya legitimó absolutamente. Eso logra, José. Sí. Y los vecinos la, hoy están con mucho más. Me parece que estamos absolutamente, no absolutamente legitimados, pero estamos sí muy legitimados. Los desafíos hoy ya son, van por otro lado, que creo nuestra mayor, nuestra mayor se quiere lucha hoy tiene que ver con el plan FINES, digamos, el programa FINES que viene a, a terminar un secundario en poco tiempo digamos, eh, como, como programa, digamos, como proyecto y ahí tenemos como nuestros mayores, mayores desafíos, porque nosotros es de lunes a viernes, incluidos los sábados donde los compañeros también se pueden acercar a plantear algunas cosas a la asamblea, es decir, una carga horaria absolutamente eh, diferente a lo que puede ser el programa FINES, digamos. entonces ahí y pasan el nuestros mayores desafíos otro ¿no? claro, tal cual Bien, y ahora estaban hablando ustedes eh, con esto del reconocimiento de del Estado, ¿no? Primero obtuvieron los títulos prestados o <coughs> cedidos por otra, otra otro bachillerato 8. popular ya oficializado. Ahora, eh, porque acá ya me están, eh, ya no el operador no se está por rajar a, a los cuatro, así que el tema es eh, cómo fue todo este proceso de... Eh, de reconocimiento estatal que ya se, está, sí. se estaría cerrando. ¿no? Sí, esa era la buena noticia que decíamos antes. Entonces, que el 25, que es el viernes que viene, nos estarían eh, dando la, la disposición que anuncia el reconocimiento de nuestro bachillerato como extensión de otro bachillerato ya reconocido, ¿sí? reconocido hace cinco años. Entonces esa es como para nosotros una, la verdad que la consideramos una victoria, una victoria sobre todo porque nos pone, nos da un piso para seguir luchando dentro del formato que nosotros consideramos que teníamos que seguir luchando, que tenía que ver con estar dentro de la gestión estatal. ¿no? pensemos que todo lo, desde los cuatro años para acá la única propuesta que había del Estado era sean fines, sean fines, sean fines, ustedes pueden hacer lo que quieren, sean fines, o sea, agarren el programa fines y ustedes hagan lo que quieran con él. Nosotros siempre consideramos que teníamos que seguir luchando por estar dentro de la gestión estatal porque también esa es nuestra, nuestra consideración, nos hemos considerado, nos consideramos todos y todas eh, docentes, ¿sí? trabajadores de la educación, entonces entendíamos que que teníamos que estar reconocidos dentro de la gestión estatal. Así que eso estaría llegando el 25 y además de festejar, eh, además de tener ya una, sí, una fortaleza, por lo menos un piso que nos permita, tanto con los estudiantes y con los docentes, de seguimos en la lucha. Y teníamos razón, eh, nos, se nos presentan algunos desafíos, me parece, geniales, que tienen que ver con, con articulaciones más fuertes con los sectores docentes y debates, debates mucho más interesantes, desde otro lugar, por suerte, digamos, desde otro lugar que tiene que ver ya con el reconocimiento y ya con el reconocimiento de una planta orgánica, funcional, docente, como cualquier otra escuela. Bien. Eh... Ahora, todavía tenemos tiempo. tiempo? <risa> no, pues to ah, sí. todavía tenemos tiempo, pero eh, ¿cuánto cuánto les llevó esto? Sí. ¿quién, es, quién es el que les va a firmar el papelito? Eh, Néstor Rivet Bien. ¿Y cuánto sí. llevó para que Rivet Y todos sus eh, Mirá, ex un Rivet, ¿Vos decías sí. que Rivet es conocido acá? No, mejor no, no, darle no más, no más debate Pero ahora oficializo Ahí hablamos, tal cual Sí, estamos todos en esa situación Esta mesa, la, esta mesa La que nos estamos viendo las caras eh, los, Las mismas personas Tiene un año ya, más de un año Sí, de vuelta ahí, de vuelta una cuestión burocrática, la otra, hasta que un día nos dijeron, no muchachos, ¿saben qué? Van a ser fines, lo único que tenemos para ofrecerles era fines. Esto fue antes de las vacaciones de invierno. Eh, ese fue el momento como más trágico. Ahí como que se nos cayó el mundo encima. Y me parece que ahí estuvo una de las mayores fortaleces, por lo menos en nuestra parte, donde dijimos, bueno, hay que decirle que no. <risa> y también <risa> me parece que, no. que es un gran logro respecto de esto de. Nosotros nos encontramos todo el tiempo, los que laburamos en el sistema formal y demás, de secundarias, de que la única solución para la educación popular es un plan eh, minusválido, con menos materias, y que acredite un título por asistencia y esta demagogia de la contención por la contención misma, ¿no? Me parece que sí es muy importante la contención para todos los sectores populares, pero en este sentido, en un, una contención liberadora, en una contención de cambio social, de participación, no una contención por la contención misma, no por la dádiva, uh -huh. sino una contención por la participación. Así que bueno, felicitaciones y esperemos bueno. sean oficializados. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias. estamos terminando el programa, nos despedimos. Espero que. Sobrevivimos nosotros Sobrevivimos. El próximo van a contar con la voz eh, que es. corresponde de Sabrina y de Víctor. Así que muchas gracias por convocarme.